Y por supuesto en Radiocracia Plus avanzamos sobre nuestro compromiso con la agenda de la comunicación comunitaria. Hoy y en vísperas del Día Internacional de los Museos vamos a recibir a Silva Silvia Fernández, ella es museóloga y es también responsable del Museo Legislativo. Le damos la bienvenida y las gracias a Silvia. Juan Pablo Bertolini por acá, Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Juan Pablo? Eh, muy buenos días para todos, para toda la audiencia. Un gusto que me hayan este, invitado a, a su programa. Bueno, le insisto con el agradecimiento porque la verdad sabemos que por ahí a esta hora hay algunos minutos que son bastante caros de la mañana y en el mediodía parece todo complicarse un poquito o acelerarse incluso. Silvia, la verdad es que muchas personas que nos pueden estar escuchando en este momento no necesariamente saben... Eh, ¿De qué va ser museóloga? ¿Qué significa ser museóloga? Digo, sobre todo como vida profesional, hay un recorrido, por supuesto, que la avala Silvia para llegar a ser la responsable del museo legislativo. ¿Cómo es esto, Silvia? ¿Cómo también llegaste a elegirlo, digo, como profesión? Bueno, mira, eh, yo desde chica, la verdad es que mi historia es bastante contradictoria, digamos, porque me llevé toda la vida, toda la vida me llevé historia, ¿podés creer? Pero bueno, después de grande, con la necesidad como de todo el mundo de trabajar, mi pasión por por dar clases, mi pasión por, por, por esto de tener en contacto con... con un alumno con la escuela, con las aulas, decidí estudiar esta carrera, una carrera a términos que se realizó en la ciudad de General Pico. Este, soy docente también, por eso te digo, este, entonces decidí estudiar esta carrera porque me apasionaba la historia de mi provincia. Entonces, este, bueno, en Pico se, se destinó esta carrera de las tres carreras eh, como socias, digamos, que son la bibliotecología, la archivología y la museología. Cada una en su eh, tarea, ¿no? La que corresponde a mi carrera, la museología, como la palabra lo dice, es la ciencia que estudia a los museos, ¿sí? este O sea, podés dirigir el museo, podés hacer muestras, te lo digo así a grandes rasgos, pero es mucho más profundo. Eh, la investigación, la, la en, registración, catalogación, pero más que nada en todo esto lo que es más eh, importante es es la investigación de un objeto. Nosotros sabemos que el, desde la museología el objeto cuenta historias, ¿sí? Un objeto te puede contar un montón de cosas, pero para contarlas eh, nosotros tenemos que estudiarlo, tenemos que investigarlo, ¿está? En... Bueno, es, eso en pocas palabras. Perfecto. Eh, sirve y es bastante amplio igual a pesar de las pocas palabras, Silvia, lo que empezamos a imaginarnos con el correr de esta descripción. Hay una suerte de curaduría, se podría decir, de lo que los museos ofrecen de la mano de la museología. Así que hay, por supuesto, entre telones y pliegues que tienen que ver con esto que señalabas de la investigación, eh, de objetos, y yo también pensaba en documentos o en fotografías pero eh, acaban de descubrir en la audiencia que los museos están vivos, Silvia, que están eh, ocurriendo cosas permanentemente y que el museo no siempre tiene los mismos objetos en exposición desde la última vez que los visitaste. Tal cual, sí, sí. sí Cuando yo hablo de museología eh, y, y digo objetos, era porque lo primero que se me vino a la cabeza en este momento, pero eh, tenemos... Eh, documentos documentos históricos eh, fotografías archivos de negativos este bueno cintas magnéticas yo te hablo de mi museo digamos o sea del museo del que hoy estoy a cargo cintas magnéticas este todo lo que es eh, la parte digital eh, que bueno esto es más moderno pero está en y también forma parte de lo que nosotros llamamos también museografía. La museografía es cómo mostramos y cómo llevamos al, al visitante, al espectador, entender lo que nosotros tenemos como acervo, ¿sí? Porque además de ese acervo que nosotros tenemos, hay que conservarlo, hay que preservarlo para futuras generaciones. Y ese acervo también lo tenemos que mostrar, porque no vale nada tener un acervo guardado y no contarlo, no mostrarlo. Entonces ahí va la museografía. Muy bien. Silvia, hay por supuesto más caras de sorpresa, descubren que los museos están vivos, que están abiertos y que nos van a estar convocando en esta fecha especial para para la gente fanática sí. que la vamos escuchando a Silvia retranquila, conocedora, asiega de cada rincón de la ciencia que la tiene como mandante en este museo que por supuesto, y como decía, para sorpresa de muchas personas, eh, tiene muchas cosas para contar. Los museos de la provincia de La Pampa, alguna persona podría pensar que, que no hay nada para poner en un museo en La Pampa, Silvia. Digo por la juventud de nuestra provincia y por los claro. prejuicios que tenemos, eh, sobre todo por desconocimiento. ¿Qué le decimos a Tal esas cual. personas? Sí, sí. Mira, eh, yo eh, tengo nietos, tengo sí, hijos y siempre les digo, eh, hay cosas que por ahí eh, no las sabemos porque los adultos por ahí no se las inculcamos ¿sí? Eh, pero los museos son están vivos, nosotros en la provincia tenemos diversos museos de distintas temáticas el eh, cerca de en cada localidad están los, los museos de cada pueblo que nos cuentan la historia de los pueblos entonces eh, visiten los museos intégrense investiguen con ellos eh, nosotros en este museo en el museo histórico legislativo tenemos toda la historia política e institucional de la provincia de la pampa vaya qué tema no Porque ¿cómo? nosotros les decimos a los chicos, ¿cómo era nuestra provincia en aquel entonces? ¿Cómo se organizó? Y hubo gente, hubo mujeres, hubo hombres que se dedicaron a eso. A ver, más allá de las inclinaciones políticas, yo no hablo de eso, simplemente hablo de la organización de un grupo de personas que se puso al hombro esta provincia y bueno, hoy somos lo que somos, ¿no? una provincia con todo nuestro este programa económico, digamos, con nuestras escuelas, con nuestra educación, y bueno, y seguimos progresando en el tiempo, pero los inicios los tiene el museo, toda nuestra historia la tienen los museos. Entonces, bueno, vayamos, visitemos, y, y, y a ver ampliemos ese conocimiento que tenemos de nuestras madres, de nuestro padres que por ahí nos cuentan y nos llevamos sorpresas, te puedo asegurar que nos llevamos sorpresas, bueno sorpresas so, buenas, ¿no? Claro, entretenidas y sumamente nutritivas para nuestras charlas posteriores, sobre todo si podemos ir en familia a visitar nuestros museos. Silvia, la verdad es que claro. ahí se puso muy entretenido esto que relatabas de cómo se construyeron las instituciones, no solo las casas y las calles, sino todo lo que es sí. este aparato que es el Estado hoy también, con su devenir político, me parece que la parte de los de los tintes políticos también deben salpimentar bastante si uno sabe apreciar estos pliegues de la historia local, podríamos decir, o de nuestro territorio provincial. Hay sin lugar a dudas una gran claro. oportunidad en Puerta, Silvia, y es esta del Día Internacional de los Museos, vos contanos sí. de las ofertas o de la oferta que que manejás y cuál es también aparte de lo de lo particular de estos días que se están se está, que están transcurriendo ya, este, ¿cuál es el devenir diario, el, el devenir normal de la vida del Museo Legislativo? Bueno, mira, yo para hacerte yo me voy por las ramas siempre, ¿no? Pero bueno, ah. Eh, nosotros este sí me gusta, te darás cuenta que me gusta. Em eh... El, desde el año 1977, el ICOM, que es el Consejo Internacional de los Museos, todos los años, el 18 de mayo, conmemora el Día de lo, Internacional de los Museos. Pero hay una particularidad, particularidad que todos los años tiene un lema distinto, de los cuales los museos del mundo se tienen que abocar y trabajar sobre esa temática. Este año largó ese ese lema que ellos le llaman DIMP, que es el Día Internacional de los Museos, que es el futuro de los museos en comunidades en constante cambio, ¿sí? Esto es como los museos en un mundo donde hay diferentes cambios, ya sea sociales, tecnológicos o de medioambientales, nosotros de a partir de eso tenemos que trabajar. Nosotros, el Museo Legislativo, desde acá salió la propuesta y sumamos a cultura, a turismo, a todos los museos de la de la provincia, no, de acá de Santa Rosa y de, de como es de Toay, se sumaron a hacer estas actividades. Desde el 12 de mayo hasta el 18 tenemos actividades en todos los museos. En este museo, por ejemplo, el, el día este lunes vinieron los chicos de inclusión del taller de folclore, ayer vinieron este una escuela del IBET a, a conocer nuestro museo. Eh, hoy vino, eh, vino Ana María Sorci y, y, y su compañero a relatar poemas sobre los ríos libres. Mañana tenemos escuelas de inclusión y el viernes también, pero el día domingo, que es el día 18 de mayo, ese día vamos a hacer el cierre acá en la legislatura, pero todos los museos abrimos las puertas desde la de las 4 de la tarde hasta las 18. Y a las 18 30 hacemos el cierre con Paola Ruiz Díaz, que va a cantar este con una pareja de baile también, pero ella va a venir, eh, como fue la representante en Estados Unidos eh, de la Pampa, va a venir con su vestido hermoso de, de bandera de la Pampa de la Argentina. Eh, así que bueno, eh, es mucho lo que estamos haciendo y, y muy lindo, y lo invitamos a todos a que vengan y se sumen, y que sepan que la legislatura está abierta, es un edificio público, que pueden entrar y pueden salir, y, y acá adentro está el museo. Entonces vengan a visitarlo. Muy bien. ¿Sí? Fui sí, muy larga, ¿no? ¿no? No, no, me parece que había hay bastante para contar. Eh, lo trataste de moderar, pero además hay que tomarse el tiempo que hay que tomarse, Silvia, para defenderlo de cada quien, y si no entiendo mal, acá estamos hablando de una propiedad pública que queremos que se inunde de pasos y de visitas que se lo estaban perdiendo. Sin lugar a dudas, también en el dele, dele de todo el año legislativo, el museo no tendrá este centrali esta centralidad de esta semana, pero... Eh, seguro hay visitas semi permanentemente y habrás tenido horas eh, de la mano de alguna visitante de algún visitante una devolución silvia que te llamó la atención una devolución que recordás que te dejó pensando o que te llamó la atención porque esa persona o esas personas eh, se fijaron en eso en un hecho en algo que de lo que cuenta nuestro museo legislativo. ¿Te acordás de alguna devolución sumamente interesante? A ver, seguro que la hubo. mira yo soy una persona que trabaja con mucha pasión, estudié eh, con mucha pasión esta carrera y, y soy muy sentimentalista, yo me largo a llorar enseguida, ¿viste? Pero te voy a contar algo que por ahí no sé si es tan importante, lo, pero para mí fue muy importante lo, lo sentimental, Resulta que tu, hicimos una noche de los museos hace unos años atrás y vino un señor, un señor de unos 78 años más o menos, y me dice, eh, la felicito señora por el trabajo que está haciendo, pero le puedo asegurar que yo este edificio nací acá en Santa Rosa, estoy a dos cuadras, y le puedo asegurar que yo no me acerqué a este edificio porque creí que no se podía entrar. Eso me marcó. ...para siempre, porque yo digo, es un edificio público... ...más allá de que tenemos controles... ...pero eh, podés entrar y salir cuando querés... ...y más si hay un museo... ...entonces este, yo le digo, puede venir cuando quiera... ...puede venir a visitar el museo o venir... ...porque lo puedes recorrer, porque además es un edificio histórico... ...estamos dentro de los tres poderes... ...en el mismo espacio físico, en el mismo terreno... ...digamos, para hablar más claro... ...que Clorindo Testa en, en el año 1954... Él presenta al, al primer gobernador este proyecto y lo ganó, y son hoy declarados de interés patrimonial, entonces este patrimonio histórico, perdón. Entonces eso me marcó, te juro que a partir de eso es como que, yo digo, esto lo tiene que saber todo el mundo, tienen que venir a visitarlo. Muy bien que no transcurra nuestra vida sin conocer lo nuestro, sin habitarlo y sin a, ir a, a disfrutar de lo que tiene para ofrecernos cada rincón, no solo de la legislatura, sino de lo, el Museo Legislativo y cada uno de los museos que están alrededor nuestro. Tal cual. Estos planetas sí, están sí, abiertos sí. en estos días desde el, esta semana, desde el día 12 nomás hasta el domingo 18 y a la tarde del domingo va a haber una apertura total de todos estos de todas estas casas de la historia y de la vida de la provincia de La Pampa. Silvia, la verdad es que es un gustazo tenerte en Radio Kermés, en Radiocracia Plus, y no sé, esperamos haberte hecho valer estos minutos y seguramente tenés todavía alguna reflexión más para compartir y con esto ya te liberamos, por supuesto con el agradecimiento del caso, Silvia. Eh, no, yo les agradezco a ustedes inmensamente porque no es la primera vez que, que se suman y que aportan con, con su espacio, que es muy importante porque son los comunicadores y sin ustedes este, es imposible eh, este dar a conocer todo. Así que yo les agradezco inmensamente. Y, y bueno, nada, la reflexión es que que gracias a todos vamos a poder este, sacar no solo el país sino nuestra provincia y nuestros museos a la luz a que tengamos todos un futuro mejor y que todas nuestras futuras generaciones eh, sean más instruidas y, y sepan todo lo que tenemos en nuestros corazones y en nuestras casas, como vos decís, este, guardado, reservado y, y conservado, que es lo más importante, porque hoy por hoy ese trabajo también es muy importante, porque estas cosas, como yo te contaba, si vos no las cuidás, con un cuidado intensivo día a día, desaparecen por su por una vulnerabilidad. No sé si me salió bien. Vulnerabilidad, pero... sí, está bien, está bien, se entiende, Silvia. Sí, es evidente que es una materia que de la que debemos seguir aprendiendo y a la que tenemos que saber valorar, porque seguramente también uh -huh. hay un proceso de deterioro y demás de los materiales que hace del cuidado que ustedes están llevando adelante todos los días, una tarea impostergable, sobre todo para que la piba y los pibes que apenas están empezando a caminar un día puedan ir Silvia y disfrutar, aprender de lo que Ay. se de lo que se cura en nuestros museos. Che, bueno, ¿combraste la noche de los museos? Yo me quedé pensando que era en época de la <risa> pandemia todavía y la verdad es que sí. pareció una jornada muy interesante. ¿Desearías que vuelva a ver Noche de los Museos? Sí, totalmente, sí, sí, sí. Eh, aparte en el mundo hay noche de los museos. Nosotros este, hicimos, la ahora es la tarde de los museos, pero bueno, porque ya sabíamos que iba a estar medio fresquito, entonces un domingo, un domingo en familia, eh, por ahí se complica para salir. Viste, al otro día trabajar por ahí se complica. Por eso dijimos lo hacemos a la tarde para que la gente pueda venir este con el calorcito del sol y, y nada, y disfrutar un rato a la tarde y ya después los liberamos. Pero cuando caen días de semana los hacemos a la noche, sí, sí. Bueno, y vamos a estar esperando. Vamos a estar esperando por una nueva bueno. edición de la noche. Silvia, muchas gracias por este rato, ¿eh? No. Gracias a vos, de, de corazón te lo digo. Muchísimas gracias a vos y a todo tu equipo. Muchísimas gracias a la audiencia que se acerque, por favor. Por ¿Qué? favor lo digo porque es interesante que, que conozcan nuestra nuestra historia. Van a descubrirlo seguramente muchas personas. Que sea un éxito la semana de los museos, con todos los museos de gracias. las ciudades de Santa Rosa y Toay abiertos.